Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy terminamos la serie de mensajes sobre la vida del profeta Elías con la segunda parte del mensaje Carros de Fuego. Durante esta serie hemos escuchado 12 mensajes sobre Elías. Hemos hablado sobre cada parte de su vida y ministerio. Y ahora, al llegar al último día de enseñanza sobre la vida de este gran profeta de Dios, quiero recordarles que comenzamos esta serie con un mensaje titulado Elías. profeta de fuego. Luego, seguimos con el alborotador de Israel, la escuela de la fe, lecciones de fe, vida después de la muerte, un hombre contra todo el mundo, del monte al valle, el mensaje de Dios en la montaña, la tarea desagradable de Elías, la viña de Nabot, cuando cayó fuego de nuevo, y hoy, carros de fuego. Hemos puesto Todos estos mensajes en un hermoso álbum de discos compactos que está disponible a través de Momento Decisivo. Usted puede comprarlo a través de nuestra librería en línea o escribiéndonos en la dirección que damos al final del programa. Bien, ahora vamos a continuar la lección que comenzamos ayer sobre los últimos días en la vida de Elías aquí en la tierra. Abramos ahora nuestros corazones y nuestras Biblias para comenzar.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 Eliseo recibió una doble porción del poder de Elías e hizo el doble de sus milagros, vivió el doble, pero hay dos cosas que Eliseo no hizo. No tuvo un viaje especial al cielo como lo tuvo Elías, ni tampoco va a volver en la tribulación como precursor del regreso de Cristo. Malaquías dice que un día Elías va a volver, va a volver como parte de los eventos de los tiempos del fin y todo judío ortodoxo piensa que Elías viene antes de que venga el Mesías. Cuando ellos celebran la Pascua, preparan una silla para Elías porque creen, creen que Elías va a volver. Pero, en el intervalo entre su vida y su regreso, hizo otro viaje a la tierra, lo sabían. En Mateo capítulo 17, Jesús se halla en el monte de la transfiguración, llevó consigo a unos cuantos discípulos. Y la Biblia dice que mientras estaban ahí en ese monte, Moisés y Elías se aparecieron. Ahí estaban. dos hombres que habían experimentado un rapto. Alguien preguntó, ¿por qué fueron escogidos ellos dos? Bien, fueron escogidos porque fueron los dos hombres del Antiguo Testamento que no murieron. Puesto que no habían muerto, pudieron volver. Mientras estaban ahí, en ese momento de tremenda majestad y emoción, Pedro abre su bocota, siempre, casi siempre, Metía la pata, diciendo las cosas equivocadas y quedándose dormido mientras Jesús batallaba en el huerto del Getsemaní. Pero está tan entusiasmado que dice, Señor, esto es grandioso. Armemos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No era lo que se debía decir. La Biblia dice que el resplandor que había en ese lugar abrumó a los discípulos y especialmente a Pedro. Quedaron como paralizados. Jesús los tocó y entonces ellos se despertaron, pero... No vieron a nadie, sino solo a Jesús. Al pensar en esto, no pude evitar pensar en el campeón que fue Elías. Pero no es Jesús. Yo podría bien acompañar a Pedro para hacer una campaña, para construir una carpa para Elías. Después de toda esta serie de mensajes sobre su vida, podría emocionarme con todo eso. Pero pienso que el Nuevo Testamento nos recuerda que Elías fue un gran profeta. Un día volverá como precursor del Mesías, pero... No es Jesús. Cuando vemos a estos grandes hombres que fueron llenos del Espíritu de Dios, e hicieron obras maravillosas de Dios, queremos maravillarnos por la manera en que Dios usa a hombres de pasiones como las nuestras, pero no enfoquemos las cosas cerradamente. No nos olvidemos a quién debemos adorar. Adoramos al Dios de Elías y le exaltamos. Que eso sea nuestro pensamiento final en esta serie Padre bendice estas palabras en nuestros corazones y ayúdanos a pensar en lo que hemos aprendido en esta ocasión. Ayúdanos a recordar con gran admiración y entusiasmo a este gran profeta del Antiguo Testamento, Señor, que veamos solo a Jesús, que podamos entender que es al Dios de Elías a quien debemos lealtad. Ayúdanos a saber que si nosotros que somos personas ordinarias de pasiones semejantes a las de Elías, que si oramos, que si somos hombres y mujeres de valor, de fe, de celo, puedes usarnos de una manera poderosa. Pero será así solo debido a ti, a quien amamos y a quien servimos, y quien es el enfoque de nuestra atención y adoración. Te damos gracias por el tiempo que hemos pasado estudiando la vida de este hombre y cómo nos anima a ser intrépidos como Él lo fue. Así como Él vivió en días de decadencia, te pedimos que nos ayudes a vivir nuestras vidas en esta generación con poder, con fervor, con valor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. al llegar al final de una serie de mensajes, siento gratitud en mi corazón por el privilegio que el Señor nos ha dado de completar el estudio de otro segmento de la Palabra de Dios. Y espero que esta serie sobre la vida de Elías haya sido de bendición y aliento en su vida. Mañana daremos comienzo a una serie titulada Agentes del Apocalipsis. Así que quiero animarle a acompañarnos y abrir su corazón